Bueno, Carmen, y este trabajo que nos contás, ¿a cuántas mujeres convoca aproximadamente, o sea, en esta asociación, en estos trabajos que contás? Bueno, mira, somos como 59, entre ponerle cuatro varones entre ellos porque también no es que estamos en contra, sino claro. como es un trabajo de mujer, ¿viste? Empezamos con el tema de hacer conocer los derechos, te hablo del ochenta y pico, ¿no? Sí. Entonces, hacer conocer los derechos cuando los hombres por los pasillos del barrio te decían, "Vayan a lavar los platos", ¿Sí? nosotros empezamos con el programa, el primero en su momento se llamó entre nosotras Y después el programa es Mateando Juntas Un programa de mujeres eh, Con una mirada de mujer En Radio Reconquista Y nos convoca, pero no solo 59 Han pasado muchísimas mujeres claro. Que han estado, que hemos generado Eso que te decía del de, de empoderamiento De que se dieron cuenta De que pueden hacer un montón de cosas Que antes no se daban cuenta Y entonces salen Van a trabajar a otros lados ¿Qué? Entonces este crecen Crecen y, y salen Y las otras, bueno, estamos ahí Seguimos siempre trabajando en la, en la asociación, en la radio, en los jardines Porque también con los niños Con los jóvenes, hay de todo En la asociación, hay de todo Los niños solamente del jardín maternal y de infantes Son 344 chicos Así que imagínate Muchos grupos de mujeres en dos turnos ¿Y cómo se sustentan Económicamente? ¿Es trabajo para ellas? ¿Es para Eh, a ver, vos viste que hay planes de hay gente que vive de planes y que nosotros creemos que siempre que son mucho más de lo que nosotros nos dan, porque en realidad se llama incentivo docente. Solo tenemos dos maestras, dos docentes que están con eh, contratadas por la provincia. Las demás todo es trabajo comunitario y las demás son un incentivo docente, que siempre es mucho menos que un plan. Claro, o sea que es, un, es mucho trabajo de conciencia, de militancia sí de comunidad. Muchísimo trabajo. Nosotros creemos que somos un granito de arena que estamos ahí para ayudar a nuestra comunidad y, y se va haciendo importante con toda la gente que se va sumando. Claro, es muy impresionante para nosotras escuchar esto porque vos hablas de tantos niños que están contenidos por su por sus propias madres, amigas, la comunidad de mujeres que no es que tienen, eh, vive un sueldo sino que es trabajo comunitario eh, incentivo docente, con, y con y mucha 2%. responsabilidad de cuidar niños eh, pequeños en grupos ¿no? Así, empezamos mira empezamos en el 90 con 40 niños y de ahí todos los años a sumarse, a sumarse ¿Hoy en día cuántos niños tienen en la escuela, en el jardín? solo de jardín de infante y maternal 344 solamente de jardín, después tenemos los niños que vienen en contraturno de la escuelas que los seguimos, lo ayudamos con un apoyo escolar teatro, música eh, danza hacen este, cómo se llama, pintura <coughs> hacen un montón de cosas, cada uno lo que le gusta tenemos a estos jóvenes que hoy nos estamos acá visitándolos a ustedes sí. que hacen en los talleres de los sábados y domingos hacen lo que ellos quieren. Tocan guitarra, piano, eh, bandoneón, van a canto. Ellos eligieron lo que querían. Después ensamblaron. Y después nació la orquesta, claro. que es la estable de Reconquista. También programas de radio hacen los chicos. ¿eh? Tenemos grupos desde Jardín de Infantes. Se llama eh, Entre Crayones y Micrófonos, con las maestras de, de Sala de 5 este Es genial. Eh, tenemos que mandarle alguna cosa para que ustedes los pasen acá sí, sí, cuando sí. hablan de sus derechos cuando hablan son una másrada una maravilla después hacen dos de primaria eh, pulgar es arriba y después este los chicos de este, más grandes tipo casi adolescente también hacen un programa entre el club de chicas y chicos así que buscan información Este, las coordinadoras, que son las chicas que vos ves acá eh, hacen que, que le preguntan qué temas les interesan qué es lo que están este, escuchando y ellos empiezan a, a buscar entre ellos se fijan, hacen entrevista a los vecinos y, y sacan en la radio y no sabés cómo hablan, cómo comentan sí, claro. o sea Muy que lindo. son familias enteras que van formando parte de todo este trabajo que afecta a todas las edades porque toda la familia está puede estar incluida de una forma u otra todas las familias, todas las, por eso la comunidad con la que trabajamos y cuando hacemos una fiesta todas las fiestas de educativas más la que vamos a hacer ahora el 7 de diciembre que es la fiesta final donde se, se ensambla todo jardín <coughs> escuela eh, envía un comunitario todos, todos participan en esa fiesta en un cine teatro que está ahí en San Martín Nos vamos todos para allá y todos actuamos. Todos actúan de algo. Los niños del jardín bailan. Ellos hacen bailes y danzas. Este año nos va a tocar el tesoro perdido o algo así la historia. Ya vamos, creo que por los 12 años de teatro, cuando terminamos el año. Y cada uno tiene un pedacito de esta historia. Así que los chiquititos de un año van a van a hacer una comparsa brasilera porque se trata de unos investi investigadores que van a ir buscando por el mundo un tesoro de una piedra que se encontró con huellas de escritura y entonces van a ir en todos los países y abren los chiquitos de uno eh, danzando una danza ya, brasilera no. no saben con tamborcitos se han hecho las madres le están haciendo las cosas así de plumas en la cabeza la ropa todo con los colores de Brasil Después Colombia, sala de tres. Después los de dos actúan de... Mmm, me fui al jardín porque Ay, es, sí, es, lo es lo que nos conmueve. Con... <risas> sí, es lo que nos conmueve. Soy directora del jardín maternal. Ay. Y la sala de dos hace África entonces con la música del Rey León todos animalitos, con trajes corto porque hace calor pero van a, van a hacer una, unas danzas y todo Ay, y así sigue todo el mundo donde vamos a ir flamenco eh, México eh, los chiquitos de bueno no sé, un montón, montón de todo, China de Asia, América, de Asia, todo todo, todo el del mundo, vamos claro. así y tocamos y ellos bailan Qué y los chicos de primaria hacen tambores y esas cosas